足りてるあいだら手敷きでありません。 Sentimos tú y yo una emoción de amor en forma igual. Yo recuerdo e tu i m a g Noches en n mis t e desvelo, y cuando estoy dormido se revive mi ilusión. El pensamiento vuela, pero no llega a tu reino, p o r que no soy el aire ni el suave v i e n t o n g i d o r A los dos, solo la muerte nos va a desunir. En el colegio, San Carlos al grupo, Dinamita, c a b e z a d o por Quique Padilla. みんな。 Toda la vida he si d o mi ilusión.